¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Arrancamos con este día viernes, frío pero lindo, ¿eh? Con un solazo hermoso aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y repasamos lo que fue la semana en notas en este programa de Uno Contra Uno. Hablamos con uno de los grandes protagonistas que tuvo el básquetbol argentino en las últimas horas de la Liga Nacional. Leandro Ramera, el técnico de Quilmes, que nos contaba lo siguiente... y cumplís es como que te vas tranquilo y yo quería que los jugadores tengan un poco más de hambre necesitamos que los jugadores tengan esa, esa cuota más de ganas de seguir en la competencia los playoffs es otro torneo a veces vos podés hacer una buena liga y el playoff no te va tan bien y nosotros me parece que habíamos terminado mal la liga y me parece que en los playoffs Eh, los jugadores la verdad que tienen en ganas. Kimsa está. sigue estando un pasito arriba. Lo cual no creo que sea muy fácil ahora la serie con San Martín. es el equipo que más prolijo jugó durante todo el año. Leandro Ramela nos vamos. a Gimnasia de Comodoro Rivadavia porque Federico Aguerre que tuvo una liga estupenda, sensacional y que en la noche de ayer tuvo 37 de valoración con 36 puntos en 39 minutos su mejor actuación en la liga nos decía lo siguiente en este lindo programa de uno contra uno el equipo está contento con lo que se logró hasta ahora, creo que era no, uno de nuestros objetivos llegar a la, a la final de conferencia, lo cumplimos y Creo que el, el equipo quiere más, hay ambición, hay ganas de, de jugar la final de la liga. Creo que hay muchos jugadores que queremos mostrar, que queremos estar más arriba. Si nosotros seguimos haciendo el trabajo como, como lo seguimos haciendo, creo que estamos poniendo un poquito más de atención en nosotros. Por ahí hacemos unos ajustes con lo que hacen ellos, pero más atención en nosotros. Creo que tenemos que seguir defendiendo como, como lo hicimos, que fuimos uno de los mejores equipos defensivos de, de la temporada. se le abre otro abanico de juego creo que me siento bien con el tiro de, de tres puntas que tuvo una buena temporada con eso Anoche tuvo un partido sensacional Federico Aguerre y nos vamos a corrientes porque también San Martín está jugando su serie con Kimsa de Santiago del Estero y este cordobés que ya ganó un Super 8 dirigiendo Atenas de Córdoba y que ya jugó una final de Liga Nacional Hablamos de Sebastián González, nos decía lo siguiente Ellos fueron los más regulares, jugaron muy bien todo el año Pero nosotros estamos confiados en lo que podemos llegar a hacer Confiados en, en lo que estamos haciendo sobre todo Todos los partidos sabíamos que iban a ser durísimos en cualquier cancha eh, Que no nos sobra nada, pero bueno, mostramos estar entero Tener potencial para hacerlo, eh, jugar como hombres en momentos picantes siempre que hemos estado en, en situaciones eh, extremas de juego de, en el torneo, en lo que sea siempre es donde el equipo respondió mejor Seguimos repasando la semana y nos vamos de un equipo al otro hablamos con Ramela dirige, eh, dirige Quilmes de Mar del Plata hablamos con Aguerre, juega en Gimnasia de Comodoro la serie 1-0 para Comodoro Hablamos con Seba González, técnico de San Martín. Está perdiendo la serie 1-0 con Kimsa. Nos faltaba hablar con uno de Kimsa. Y ahí fuimos a buscar a Leo Mainoldi, y el Coco, que debutó en la Liga Nacional en esta temporada. El alero de la selección argentina, contactado por Noelia Orman. Y esto nos decía: Estoy muy, muy contento de cómo, de cómo se han dado las cosas y de cómo ha ido hasta el día de hoy. Pero tenemos que hacer lo que vinimos haciendo a lo largo de, de, de esta temporada. De, de jugar en nuestro, en nuestro ritmo del que nos viene nos bien, nos viene cómodo y, y defender como lo vinimos haciendo muy, muy contento de, de, del presente que, que, que está pasando así que bueno, pero te digo que, que lo de la selección también es algo muy muy bonito, siempre que me preguntan no lo digo representar al país es no lo máximo que pueda aspirar un, un jugador Escuchamos al Coco Mainoldi nos vamos a Venezuela en este viaje imaginario. ¿Volverá a dirigir la Liga Nacional? Pregunto, si la manteca unto. ¿Volverá a dirigir el Olímpico de la Banda? Él vive ahí en Santiago pegadito nomás a, a la banda y cursar solamente el río. Fernando Duró, campeón de la Liga Profesional del Básquetbol de Puerto Rico, le ganó 4 a 1 a su equipo. Marinos, Aguaros del Lara el equipo que dirige otro argentino, Néstor García. Y esto nos decía Nando Duró. Tiene una sorpresa, Marinos. ...no porque haya salido campeón, porque ya salió campeón este es su título once... ...sino por el sistema, sino porque se puede defender... ...sino porque se puede creer en el equipo... En el psicológico y en lo físico hemos trabajado muy bien... ...Esteban Astrom ha hecho un gran trabajo... ...el asistente Ronald Guillén y Ernesto Mijares... ...también han trabajado conmigo a la par... ...el cuerpo médico... ...en definitiva, la de llevar adelante un programa, un proyecto... ...una idea, una filosofía de vida como es la nuestra... Eh, con respecto al básquetbol va de técnicos la cosa de Fernando Duró a alguien que está en otro país y que va a dirigir otra selección lo va a representar a los argentinos en este torneo dirigiendo la selección uruguaya hablamos del argentino Adrián Capelli, el ex argentino de Junín arregló su contratación con Boca, con Boca Juniors para la próxima temporada y esto desde Uruguay nos decía Adrián Capelli Muy contento, muy feliz de, de poder volver a la liga y bueno, a un club como, como Boca Juniors. Y una temporada creo que hay una opción y parece que si se final, se renovaría automáticamente, pero bueno, la verdad que bien, bien no, no, no lo tengo claro. Ramírez Barrio que, que tiene contrato con pelo, eh, pero bueno, tenemos que, que hablar. Eh, presupuesto más o menos va a ser similar al del año pasado, que pueda una buena selección y bueno, ojalá que, que podamos contar, con, o mejor dicho, a llegar con, con todos de la mejor manera a un torneo tan importante como un periodista. Seguimos con el básquetbol internacional... ...porque hablamos con un técnico que dirigió Marinos... ...hablamos con un técnico que está dirigiendo... ...la selección uruguaya... ...nos vamos a la fabulosa y fantástica NBA... ...Cordobés de Río Tercero... ...tremendo jugador... ...para mí el mejor base de la historia del básquetbol argentino... ...hablamos con Pablo Prigioni... ...que pasó por dos equipos en esta temporada... ...estuvo en Nueva York... ...con un presente completamente diferente... ...y casi casi moja... ...para llegar a la final con Houston Rocket... ...esto nos decía el cordobés... Españolizado, claro está Desde Alicante, Pablo Prigioni. Inevitablemente hay que hacer un análisis en dos partes ¿no? La primera parte en Nueva York Donde entré, digamos, en un equipo Empezó la reconstrucción Yo automáticamente no soy tonto Veo que tengo 38 años No soy un jugador de futuro, digamos Inmejorable En la, en la segunda parte, la verdad que eh, Caer en un equipo como Houston Que estaba justo segundo ahí Que terminamos segundo en la... en la en la serie regular y después jugar eh, jugar play yo tengo uno, un yo tengo un año más de contrato con ellos así que ellos tienen una opción para liberarme antes del, del mediados de julio de momento bueno todo pinta como que podría continuar un año más yo estoy jugando al base y mientras juega al base eh, ya sea el profesional ya sea en Estados Unidos o en, en, en Europa a eh, estar disponible Con un temazo de fondo Con Damián Fernández, con Noelia Orman 12 y 12 de este día viernes Soleado, en la previa de lo que será El fin de semana del Día del Padre Estaremos en Corrientes, el 20 Haciendo el 3x3 con la gente de Corrientes Y con todo el grupo de trabajo Pasaron Ramela, Aguirre, González Mainol de Duró, Capelli Pablo Prigioni Y hasta la una, muchísimo pero muchísimo más Vamos a la tanda Y a la vuelta, hablan los protagonistas Ganó Gimnasia de Comodoro En su primer punto Realmente una muy buena victoria Gimnasia 1 a 0 a Quilmes Quimsa 1 a 0 a San Martín Seguimos con los playoffs de la Liga Nacional Esto que es 1 contra 1 1 contra 1 Radio Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio publicitario. AM quinientos setenta.